a conversar con dos destacadas mujeres de la vida pública, social, política de nuestro país. Romanina Morales Valtra, una gran profesional del derecho, que está con nosotros, académica, profesora, una mujer jugada y comprometida por el territorio y que quiere llegar a la comunidad. Bienvenida, Romanina, creo que traes también una gran invitada, así que te saludo primeramente a ti. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenos días, queridos vecinos y vecinas de Puente Alto. Hola. Y si nos están escuchando más allá de Puente Alto, también muy buenos días. Bueno, este es el espacio de Milenka Caballero, quien es nuestra core en la provincia cordillera y quien va a la reelección. Y obviamente estamos trabajando mancomunadamente. Ella siempre, con su carácter solidario y amable, nos cedió este espacio, adivinen Adivinen para quién. Les voy a presentar en este minuto a una gran amiga y compañera Paulina Vodanovich, abogada, quien es una gran mujer, potente, fuerte y fíjense, va de candidata a senadora. Qué suerte tiene de tener este cargo, le digo. Y sobre todo, como cambió la ley, ya hoy en día no es antes como los senadores del sector Oriente y Poniente, Ahora son todas las comunas de la región metropolitana. Sin más palabra le cedo el micrófono a Paulina Vodanovich, candidata senadora para la región metropolitana. Muchas gracias, Romanina. Muy buenas tardes a todos y a todas los vecinos de Puente Alto. Eh, gracias por este espacio a Milenka Caballero, nuestra core. Eh, la verdad es que aquí Romanino está explicando un poco cómo funcionan las cosas hoy después de las modificaciones que han tenido las leyes. Había antiguamente el sistema binominal que permitía la elección de dos senadores o senadoras por cada una de las circunscripciones, Oriente y Poniente. Eh, en esta circunscripción estaba, eh, o está todavía el senador Montes, Pero ahora eh, ese cupo, eh, el Partido Socialista, me ha pedido a mí que sea quien eh, pueda representar eh, esa posibilidad. y Por lo tanto estamos trabajando bastante, eh, más encomunadamente, como decía mi amiga y colega abogada Romanina Morales, Porque efectivamente, los quienes sean elegidos senadores o senadoras, lo vamos a hacer por las 52 comunas de la región metropolitana. Y eso significa trabajar muy de cerca también con los diputados, diputadas y con los consejeros regionales. Porque de otra manera no se pueden abarcar los problemas en forma integral, los problemas de una gran ciudad como es eh, Santiago, con todas las problemáticas que son comunes a ellas como... Eh, la delincuencia que hoy en día es uno de los principales problemas problemas de transporte de vivienda y también el problema del agua y el medio ambiente que es común a toda nuestra ciudad paulina ya que tú tocaste algunos temas nos puedes hablar cuáles serían tus tres ejes fundamentales de foco de trabajo en el congreso específicamente en el senado una de las principales medidas que, que yo propongo es tomar todo el sistema de justicia judicial eh, y, más que reformarlo, hacer que trabajen. Yo digo que hagan la pega Hoy día tenemos un Ministerio Público, una Fiscalía, que no está haciendo bien su trabajo, que no investiga. Vecinos, vecinas, ustedes saben, que y muchos conocen el problema que hay del narcotráfico en las, en las poblaciones, en las villas. Y cuando uno habla con ustedes, nos dicen, mire, yo sé que en tal casa trafican, ¿ah? que en tal otra también. Y eso, si lo saben los vecinos, ¿por qué el Ministerio Público, la Fiscalía, no interviene y no hace una investigación a fondo? Esa es una de las cosas. Carabineros tiene que estar, pero en la labor preventiva, pero en la parte investigativa, tiene que ser dirigido por el Ministerio Público, porque esa es la institución que el Estado le ha dado la misión de hacer las investigaciones y dirigir a las policías, tanto a carabineros como a la policía de investigación. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de funcionamiento, ya no solamente un problema de leyes o de recursos, porque tienen los recursos, se les han dado más carabineros. Sabemos también que ha habido fugas de recursos, que también es un segundo punto que me preocupa mucho atacar, que es el de la corrupción en todas las instituciones. Tolerancia cero, con la corrupción no puede seguir perdiéndose la plata de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, leyes que hagan funcionar las instituciones para que tengamos un sistema judicial efectivo, en segundo lugar, leyes contra la corrupción, el cohecho y la fuga de recursos fiscales y en tercer lugar, abordar la problemática en forma integral y en esto tenemos muchas coincidencias con Romanina, que como abogada nos hemos dedicado por muchos años al trabajo en materia laboral sindical y también previsional, porque hace muchos años, cuando éramos dos muchachas eh, inverbes, fuimos compañeras de trabajo en el entonces Instituto de Normalización Previsional, hoy Instituto de Previsión Social, y ahí el derecho y lo, el dere de las trabajadoras y trabajadoras me parece fundamental, condiciones dignas de trabajo, ¿por qué? Porque de la dignidad del trabajador y de la mujer trabajadora depende de la dignidad de la familia depende la dignidad de la vivienda, de la salud, también de la educación. Oye, Paulina, coincido plenamente contigo. Aquí hay un problema de coordinación. Aquí debe existir mucho mejor la coordinación en todos los elementos, tanto en el estrato de la prevención del delito como también en la persecución. hay Porque también coincido contigo, los recursos están. Y si tenemos una mejor coordinación, obviamente estos recursos serán disponibles más eficaces en el cumplimiento y en la persecución de los delitos, tanto del narcotráfico, y ojo, detrás del narcotráfico, amiga, están las armas. Y eso es el miedo que tienen nuestros vecinos y vecinas, principalmente en Puente Alto. Tenemos tres preguntas, ¿no? Cuatro, pero bueno, vamos a hacer las ¿Te parece muy bien? Aquí en el estudio uno, vamos ir primeramente con la, primer, con la primera inquietud de parte de... Rosamel Gutiérrez. Hola, Juanca. Qué interesante la abogada que está hablando en la radio. Me imagino que están atenta a todo lo que está ocurriendo en términos de corrupción. ¿Cómo podemos confiar a la nueva clase política si la mayoría sale completamente trasquilado y no nos provoca confianza? Pregunta número uno. Voy a dejar las listas primero, ¿ya? Segunda pregunta. Tito Garrido. Hola, Juanca. Qué buen programa. Qué interesante lo que están hablando. ¿Qué opinan ella acerca del debate de ayer? ¿Qué se tiene para nuestro Chile? ¿Será posible que tengamos una nueva constitución? ...con personajes como Adel que ahora gracias a Dios está afuera... ...son todos los constituyentes corruptos... ...¿de quién uno puede creer? Rojo, azul... ¿Y ...¿ustedes? ¿A quiénes representan? y si lo que representan ¿Quiénes son los que están sobre ustedes? representa algún tipo partido político? Me llama mucho la atención... ...que ahora se acerquen a nosotros... ...pero como no las conozco me gustaría saber más de ustedes... ...Susan González... ...Hola Juanca, qué importante lo que están hablando... en ...mi población aquí en Bajo de Mena... ...todos los días los narcotraficantes disparan al aire... ¿Qué pueden hacer ella en términos eh, si llegan a ser elegidas? Porque no quiero ver a mi hija ni a mi hijo vendiendo droga. Pero, ¿qué pasa con la educación, con la cultura? Estamos realmente hasta la coronilla no damos más. Y otra pregunta más, la última, le envía la señora Elena Pino. Juanca, es verdad lo que hablan ellas, pero yo como mujer he sacado adelante a todos mis hijos. sin sí la ayuda de un hombre. ¿Qué proponen ellas para un nuevo Chile? ¿Podrán hacer algo por las mujeres, porque somos las que más nos vimos perjudicadas por la pandemia, que al estar aquí cesante o sin plata tuve que lucharla una y otra vez para poder alimentar a mis hijos en un gobierno que que lastimosamente no le dio cabida a las necesidades de la mujer, sobre todo en tema de trabajo y violencia intrafamiliar. Adelante. Pablo, vas a responderle a Rosamel cómo nos puede creer Mira, eh, hoy día hay una crisis de confianza en todas las instituciones, la verdad es que cuando uno ve y lee las noticias que se están robando la plata en todas partes, eh, pero también el tratamiento es distinto, se han robado miles de millones en las tres comunas del, del rechazo eh, y eso la prensa pareciera ser que le baja un poquito el perfil y todo en realidad, todo es muy grave, porque los recursos de los chilenos y las chilenas tienen que ser empleados en eso. Yo creo que cuando se ha pedido caras nuevas, eh, también hemos tenido fiasco, porque esto de la cara nueva sin saber quién es y quién está detrás, había ahí un auditor que decía quién está arriba o, o quién es. Claro, yo creo que el deber de los ciudadanos eh, es informarse por quién van a votar, saber qué, cuáles son sus propuestas y precisamente quién es lo que representan. Nosotras somos mujeres, somos abogadas de trabajo, con más de 20 años de profesión eh, en el servicio público y privado, y somos socialistas. Entonces, ese es nuestro domicilio político. Y creo que hay que informarse porque la cara nueva no necesariamente es mejor o es un estilo distinto. Yo creo que la gente lo que reclama son liderazgos distintos y nosotras pensamos, y yo pienso, que cuando uno es transparente, cuando hoy día está todo en Internet, cuando tu vida está expuesta, es fácil saber a quién tienes enfrente. Nosotras vamos de frente con las banderas de nuestra profesión, de defender a las personas y como parlamentarias, trabajando en equipo, vamos a hacer que estas propuestas que tenemos se hagan realidad en leyes que favorezcan a la gente y no a los intereses de las empresas ni a los grandes intereses, sino a los intereses de la ciudadanía y el permanente contacto con la ciudadanía. Por eso estamos aquí, porque es cierto lo que decía otro auditor que no nos conoce. Nuestro deber es darnos a conocer, informar nuestras propuestas, tratar de que nos conozcan lo más posible para que se entusiasmen también con lo que estamos proponiendo. Y el deber de la ciudadanía es informarse y tratar de confiar, volver a confiar y sabemos que esa es una misión difícil. Oye, yo para agregar a, a lo que estaba comentando Rosamel, efectivamente la desconfianza es grande y la desconfianza también surge entre vecino entre pareja, entre amigos y para eso está todo hoy en día en las páginas de transparencia. Pueden ver nuestra declaración de intereses y patrimonio, pueden ver cuál es nuestra vida profesional a la que hemos dedicado. Están las redes sociales, por lo tanto, ser rostro nuevo, también hay que impulsar y estar mucho más vi vigente y dedicarse un tiempo para estar presente en esta campaña, que es muy corta todo esto, eh, solamente 50 días. Pero el rol fundamental, sobre todo que nos va a corresponder en el nuevo Congreso, es hacer operativa la nueva constitución. ¿Por qué razón? a existir una nueva constitución que es un, la carta magna, la ley de las leyes, como le dicen, tiene principios, valores, derechos y obligaciones establecidas. Pero después la segunda baja nos va a corresponder a nosotros el cómo modificamos la ley de 3500 de la FP, cómo modificamos el código del trabajo. ¿Cómo modificamos el estatuto administrativo? Y es darle el doble clic, en la cual, sin duda, la, la Pauli y yo nos comprometemos de ser diputada y senadora, de ser elidad, darle rapidez a las leyes y que su tramitación no demore en tanto. Eh, Pauli, la, la Susan, debajo de Mena, está preocupada por el tema de las drogas, lo que ya habíamos abordado anteriormente, pero también por la educación de sus hijos. La situación de, del narcotráfico, de las drogas eh, en nuestro país, en esta ciudad y en particular en algunas poblaciones que también son estigmatizadas. Yo creo que hay un, un problema, por ejemplo, usted me contaban de una persona que postuló un trabajo y por vivir en una cierta población... Eh, dejaron su currículum al lado, no lo consideraron. Entonces, yo creo que este estigma social que están sufriendo muchos vecinos y vecinas, hay que terminarlo. El narcotráfico, la gente que no puede dormir, los niños que están aterrorizados, Romanina, en la noche hay niños que lloran porque tienen temor de estas eh, de los fuegos artificiales, de las armas. Entonces, eh, el derecho de vivir en paz es un derecho esencial. Eso quisiéramos que quede consagrado en esta nueva constitución, que nos digan que podemos estar tranquilos dentro de nuestra casa, que no nos van a robar el auto en la puerta, pero como decías tú, los principios que consagre la nueva constitución también va a haber que hacer leyes para eso. Y Susan habla de la educación. La educación es lo que nos puede dar finalmente el cambio que necesitamos. Un niño, un joven que tiene educación va a poder ejercer un oficio, una profesión. Eh, la presidenta Bachelet en su gobierno último eh, avanzó eh, y dio la gratuidad para el 60% de la población más vulnerable. También ahí tenemos que ver como Estado dónde enfocamos los recursos y por eso nos da lo mismo que gobierne la derecha o gobierne la centro-izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha busca el negocio busca ganar el dinero con la educación, con lo que sea posible de lucrar. Nosotros estamos por una educación como derecho garantizado, que quienes tienen interés, capacidad para estudiar, lo hagan y lo puedan hacer sin endeudarse. Por lo tanto, avanzar también hacia esa gratuidad a un porcentaje mayor de quienes puedan hacer eh, tener eh, la posibilidad. Sí, sí es cierto. La única forma de salir de la pobreza no es con un subsidio, no son con los bonos. La única forma de salir de la pobreza, y la y, y eso sí lo ha demostrado los grandes países en desarrollo, es la educación. La educación es la forma de poder salir de, de esta situación. Y bueno, eh, Paulina Vodanovich, quien nos acompaña en el día de hoy, candidata senadora por la región metropolitana, Eh, nuestra auditora Elena dice respecto a las mujeres como jefas de hogar como lideresas como mujeres vanguardistas de sacar adelante su familia ¿cuáles son nuestras propuestas de género Paulina? la pandemia demostró que finalmente las más afectadas son las mujeres, ¿por qué? el sector de servicios donde trabajan muchas mujeres, en los malls como dependientas, como vendedoras Fue el primer sector que sufrió. Segundo, se tuvieron que hacer cargo fundamentalmente las mujeres de los hijos, de los ancianos. La mujer cuidadora tiene que tener un beneficio, un, una garantía legal, que tenga un ingreso, una renta que le permita dar ese cuidado, quedarse en la casa. Eh, porque muchas veces no es voluntario, no es que la mujer quiera quedarse en la casa. Nosotros lo hemos visto tanto cuando hemos tramitado divorcios, ¿no? Eh, y, el, y, y no es que la mujer se haya querido quedar en la casa y no haya querido salir a trabajar no ha tenido otra posibilidad y ahí entonces eh, puede demandar una compensación económica pero eso va a depender si existe un patrimonio familiar no siempre el marido tiene los bienes a nombre de él sabemos que también hay complejidad tal como se ha visto con este candidato Parisi a que hay hombres que burlan la ley para no darle a sus hijos lo que merecen, lo que tienen derecho y también burlan los derechos de la mujer. Entonces le cuento toda la razón Elena que las mujeres que han sacado la cara, no solo ahora en la pandemia, toda la vida por sus hijos, tienen que tener un tratamiento especial por la ley y darles algún tipo de renta que les sirva para poder subsistir cuando están en esta condición de cuidadoras de hogar. No, y sobre todo las mujeres tienen que reconocerse no solamente el trabajo remunerado sino también el trabajo doméstico que como bien dice no es que no hayan querido salir a trabajar sino que se han dedicado al cuidado y crianza de la familia y fíjense las mujeres después tenemos otro rol cuando somos grandes y nuestros padres son adultos mayores pasamos a ser las mujeres cuidadoras de, de nuestros padres Y, la, y, y el tratamiento de la mujer, principalmente nuestro eje es no más violencia de género, no más violencia contra las mujeres y cualquier tipo de violencia económica, física, psicológica, no más violencia contra las mujeres y las niñas en Chile. Y el tema de la violencia también tiene que ver con que funcionen las instituciones, las leyes... Hoy día dan posibilidades, establecer la forma de denuncia, pero vemos que el carabinero en algunas eh, ocasiones no toma la denuncia, empiezan a mediar, le dice a las mujeres, no señora, bueno, miren, no será para tanto. Váyase, váyase, váyase a la, ca a la casa, casa, pórtese bien. Claro, entonces no es el rol que tiene la policía, la policía tiene que proteger a la mujer víctima y no esperar que se cometa el delito. Por lo tanto... La violencia no solamente física, hay violencia económica, hay violencia psicológica. La violencia física es el último paso. Entonces, eh, las instituciones tienen que tener esta, esta visión, esta perspectiva de poder intervenir oportunamente. Y también aquí hay un trabajo que se puede hacer desde el Congreso, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, para que finalmente las instituciones tomen las medidas oportunamente, porque no sacamos nada que intervengan cuando ya el delito se cometió. Oye, parece que tenemos tres consultas más, ¿o no? Sí, aquí me estoy multiplicando la robalía, <risa> ya, bueno, sí. Bueno, un segundito. Dale. Vamos con la... de parte de Iván, Iván Saez. Hola, San José de Maipú, por acá, escuchando. ¿Qué propuestas o ideas tienen ustedes desde el punto de vista de la le futura legisladora por lo que ha pasado aquí en San José de Maipú? prácticamente en pandemia estuvimos abandonados y el tema del medio ambiente sigue siendo muy importante ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Cómo ven el tema del agua que siga siendo deprivado? ¿Ustedes creen que la nueva constitución va a establecer que el agua sea de vuelta a todos los chilenos y no se les lleven estas mineras que han hecho pedazos en nuestro cajón del Maipo? Pregunta número uno Pregunta número dos Samy Yamani Fernando Hola, soy educadora y veo con preocupación lo que está pasando en nuestro puente alto, sobre todo con los niños y niñas. El cename finalmente se acabó, se va a acabar. ¿Qué viene? ¿Qué propuestas ustedes tienen para la defensa de la niñez? Porque no es posible que siga viendo como educadora como los niños están completamente vulnerados. Y la última, la entrega, el chino González, chino Valenzuela, que es un amigo folclorista. Juanca, tú sabes que soy adulto mayor y he tenido que subar a mi departamento para poder vivir. No voy a morir y quizás nunca voy a ver un cambio real en las pensiones. ¿Qué opina las señoras que están hablando en la radio? Bien. Eh, Iván, un fuerte abrazo. San José de Maipo, una comuna rural, una de las comunas más grandes territorialmente de Chile. Es la segunda comuna más grande territorialmente. San José de Maipo provee el 80% del agua a la región metropolitana en el que provee las aguas a la región metropolitana. Y fíjense, hay habitantes en San José de Maipo que no tienen agua. Tiene que ir un camión a llenarle los estanques de agua, o sea, una contradicción vital. Hay también un abuso en la tala irracional de árboles nativos y de que es patrimonio de nuestra naturaleza. Sin duda, nuestra constitución nueva y nuestras leyes estarán con el cuidado y y restricto como parte de los derechos humanos el medio ambiente sin duda el medio ambiente es lo único que nosotros podemos dejarle a nuestras próximas generaciones sin medio ambiente, sin agua, sin aire limpio no, no cuidamos a los que están por venir Oye, en San José de Maico, cuando yo era chica eh, uno podía bajar al río, ¿te acuerdas? Sí eh, y ahora si uno vaya allá está totalmente lo que pasa en las playas, también pasa en la ribera del río, no se puede acceder, eh, está la extracción de áridos que no está bien regulada, yo creo que ese es un tremendo problema porque eso puede terminar afectando las napas de agua. Eh, entonces aquí el tema del medio ambiente también tiene que ver cuando siempre volvemos a la Constitución, Y la gente dice, bueno, qué tiene que ver el río con la Constitución? Los áridos con la Constitución. Tiene que ver, porque la Constitución lo que ha permitido hoy día es el extraccionismo. Es que haya personas particulares que se enriquezcan talando los árboles, llevándose los áridos, llevándose el agua, desviando los cauces. Eso lo permite, ¿por qué? Porque tiene un marco que permite el libre mercado a ultranza. Nosotros estamos por una Constitución... Eh, en que se garanticen ciertos derechos y que este libre mercado no sea eh, el marco rector sino que sean los derechos de las personas y el agua es un derecho humano el, el consumo de agua potable o de agua eh, limpia es un derecho humano también es un derecho de las personas acceder a las riberas del río a acceder al mar Porque finalmente son bienes comunes a las personas. A todos nosotros y, y no nosotras. son bienes privados. Entonces creo que San José de Maipo eh, debiera ser, como decía tú, además que es una comuna muy extensa, que es fronteriza, que tiene eh, muchos recursos naturales que hay que cuidar. debiera ser declarada eh, una especie de patrimonio de la ciudad como toda la comuna, ¿no? ¿Mm? Sí, y no más zonas de sacrificio. Eh, Samani, creo que es el nombre, si no mal no me equivoco, quien es educadora de párvulos de nuestra comuna de Puente Alto, eh, nos pregunta respecto al Sename. ¿Qué opinamos? El Sename es una institución que lamentablemente no cumple la función que la ley le encomienda. Eh, también como abogada nos ha tocado tramitar y ver situaciones en que los niños que son víctimas de abusos son enviados al Sename y ahí el Sename finalmente termina encarcelando a los niños, ¿no? No les da eh, una situación de cuidado adecuado porque son niños víctimas. Y también a los niños que son eh, transgresores de normas, que son eh, niños que han cometido infracciones o delitos, tampoco se les da la debida y adecuada reinserción social. Por lo tanto, eh, esto se viene denunciando hace muchos años, eh, no ha podido hacerse el cambio en ese sentido y ahora el gobierno promovió una especie de transformación de Sename pero que tampoco está muy claro qué va a pasar con los niños. Finalmente el acento tiene que estar puesto eh, en que niños, niñas y adolescentes ...tengan un adecuado resguardo de sus derechos. Porque hoy esos niños están ahí y finalmente no salen... ...para poder reinsertarse en la sociedad de una manera adecuada. No, eh, sin duda el Servicio Nacional de Menores eh, es también una mezcla. Porque están los niños que están, por ejemplo, en susceptibilidad de ser adoptados... ...pero también sí. en el Sename está aquel joven... De, infractor, de, infractor ley. de ley, entonces bueno. mezclamos peras con manzana unos que deben ser protegidos en virtud de la vulneración de, de abandono, por ejemplo, y los otros son los que deben tener también una medida de encauzar correctamente el camino el Sename, sin duda, no, no, no hoy en día no está a la altura de lo que dice el los tratados eh, internacionales sobre la protección de los niños, niñas ...y de la adolescencia, en definitiva, de la infancia. Y el chino Valenzuela, quien es un folclorista, amigo de nuestra radio de Puente Alto... 107.5 fm es que eh, no se rían eh, este eh, un sueño lo que estoy haciendo si sí. sí, me, me, me faltan las cámaras solamente el, el chino valenzó el adulto mayor las pensiones Esa es la especialidad de doña Romanina Morales, sí. que ha trabajado por muchos años en materia de asesoría previsional y como funcionaria pública destacadísima del Instituto de Previsión Social. Bueno, eh, efectivamente, mira, eh, nosotros nos focalizamos en las pensiones, y siempre hablamos de las pensiones, las pensiones, las pensiones, pero yo creo que debemos hablar de seguridad social. ¿Por qué razón? Porque las pensiones son una parte de la seguridad social. La seguridad social es mucho más amplia. La seguridad social tiene el ámbito de la protección, de la prevención y las y la previsión, que son las de las pensiones. Es una parte. Todo es un sistema. Un sistema que debemos verlo de forma conjunta. Pero bien, me preguntan por las pensiones. Eh, claro, el sistema del 3.500 de las AFP del año 1980, Eh, pudo hacerse producto de la constitución de Pinochet en privatizar la seguridad social. Y aquí, otro negocio más. Otro negocio más, el de las FP. Y su gran promesa en el año 80, si se acuerda, el chino Valenzuela, era es que íbamos a tener el 100% la tasa de reemplazo. ¿Qué significa tasa de reemplazo? Que si yo gano un millón de pesos como activa, como trabajadora activa, cuando iba a ser pensionada me iba a ir con ese mismo millón de pesos ¿Saben ustedes en qué nivel de tasa de reemplazo estamos al día de hoy? Las mujeres están en una tasa de reemplazo del de 22% y el hombre del 30%. Ejemplo, estoy haciendo un ejemplo burdo matemáticamente así para que se pueda entender. Si el hombre gana un millón de pesos, se va con una pensión de 300.000 Si la mujer gana un millón de pesos, se va a ir con una pensión de 220 mil, que esa es la tasa de reemplazo. Y a su vez, la otra forma de incentivar que se fueran a las AFP los trabajadores era la tasa de cotización, que era más baja. Entonces, ¿qué decían los trabajadores? Tengo mayor liquidez hoy en día en mi bolsillo, pero lamentablemente fue hambre para el futuro. Con esta problemática de las AFP, que no digo que no asume las pérdidas, las asumimos nosotros y las ganancias las asumen ellos, está mal el pelado el chancho. Está muy mal pelado el chancho porque uno dedica toda su vida al trabajo y, y, y el trabajo que busca ser precisamente un trabajo digno, un trabajo debidamente remunerado, que los ingresos mínimos mensuales no me digan más que en Chile se vive con 320 mil pesos. Perdóname, si uno va al supermercado, saca cuatro productos y ¿qué? Ya salimos en caja, 25 mil pesos menos. Lo que cuenta la bencina La benzina, la benzina y cuánto es el impuesto de la bencina que ahí pudiésemos hablar después con, lo, con los colectiveros, lo que tienen mucha razón del impuesto que le están cobrando. Y con la reforma de la presidenta Michelle Bachelet eh, se hizo el aporte previsional solidario o bien la pensión básica solidaria, que se aumentaron las pensiones y garantizaron de alguna forma. Y también, perdona, pero mujeres que no tenían se el les... derecho a, a pensión, finalmente Me... accedieron a una pensión a los 65 años, que no es en la edad que, que jubilan las mujeres, pero estas son mujeres que no tenían derecho a pensión, también se les otorgó ese beneficio. Y también se les otorgó el bono por hijo nacido vivo. Así es bien. decir, el reconocimiento de, de, de los hijos, se les reconoce la pensión. Pero este problema chino es un problema estructural. Es un problema estructural que requiere cambios no de broches. Y de ahí pudiésemos estar hablando en la ley corta. Esto no resuelve el problema. El problema es estructural de fondo que debe reflejarse en la seguridad social en nuestra constitución como un derecho universal y que el Estado sea el garante. Tengo la última pregunta. Bueno, el tiempo yo no, no fío. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Estamos sí. tan entretenidos. Pero, pero, pero si sí la estamos pasando, no chancho. Tarde, ¿no? Pero si sí la estamos pasando Mira, también. Yo tengo, yo tengo 20 preguntas más, pero te, tengo que enviarte esta que te la envía la abogada Evelyn Urrutia. Ya. Escuchémosla. ¿vale? Ya. Buenos días, candidatas. Un gusto saludarla. Mi nombre es Evelyn Urrutia Barra, abogada de la ONG Respeto, Justicia y Dignidad del Distrito 12. Estamos ubicados en Puente Alto. Eh, quiero hacerle un, la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes eh, de la exclusión eh, en la indicación eh, de enfermedades catastróficas pensionados por rentas vitalicias? Más de 700.000 personas excluidas por el gobierno. Y no solo por el gobierno, sino que por el pacto de apruebo de dignidad quienes presentaron esta indicación. Y por todos los sectores políticos. Nosotros tenemos conversaciones con varias bancadas, entre ellas la socialista con don Álvaro Elizalde, quien asumió compromisos con nuestra organización. Sin embargo, a la, a la hora de legislar, eh, no nos consideran, eh, no nos escuchan, no toma la, las observaciones de personas afectadas. Y por tanto, eh, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué opinan respecto a la discriminación de estos pensionados por rentas vitalicias en todas las materias? En enfermedades terminales, ahora en enfermedades catastróficas, en los reti o sea, en los anticipos. Y por último, eh, me gustaría saber cuál es su apreciación como candidatas del distrito eh, si usted para usted esta política tan lejana de no escuchar a las organizaciones civiles que representamos la voluntad de miles de personas no seamos consideradas ni respetadas. ¿Cuál es su postura al respecto? Muchas gracias por todo. Gracias, colega. Muchas gracias, colega. Muy buena su pregunta efectivamente el tema de las rentas vitalicias es otro tema más que es otro negociado más por qué razón uno cuando se va a jubilar tiene dos opciones o por retiro programado o renta vitalicia el retiro programado yo estoy en la fp voy sacando mi platita de a poco pero la plata está en mi fondo en cambio cuando yo me jubilo por renta vitalicia estoy en definitiva pasando todo mi chanchito de toda mi vida de ahorro a una compañía de seguro y ella me hace una proyección de una renta de ingreso de forma permanente hasta que fallezca. Bueno, ahí las expectativas de vida son los 104 años, ni que fuéramos Matusalén. Y los excluyen precisamente de todo, los excluyen del retiro, los excluyen de enfermedades catastróficas. Y en ese sentido, Evelyn, yo el día que no escuche a la ciudadanía, el día que no escuche a las organizaciones... ...pueden efectivamente hacerme cualquier funa... ...porque la política, la política y seguridad social... ...la política la política misma se construye en conjunto... ...y desde las bases... ...y sobre todo una de las grandes banderas de lucha... ...en no más a ningún tipo de forma de discriminación... ...ni en razón del sexo, de la nacionalidad... ...del origen, de la clase social... Eh, ...voy a preguntarle, Lizal, de qué pasó ahí y te voy a dar la respuesta, Evelyn oye, yo creo que tenemos que recordar ya que la colega nos hace una pregunta recordar que somos mandatarios eh, los abogados y abogadas somos mandatarios representamos a alguien en razón de un mandato, de, de un encargo y los políticos también lo seremos lo somos ah, nosotros nos debemos a la gente o sea, el diputado, senador diputada, senadora tenemos la obligación de escuchar a la gente, a, las, a todas las personas y particularmente a todo tipo de asociaciones de la sociedad civil porque son también ellos representantes de algún tipo de interés social. Eh, mira como el tiempo se nos fue y ya nos está mirando feito acá y saben, no nos dieron ni un cafecito nada. Nada, nada, ni un vaso de agua <risa> ni un vaso de agua pero no importa, la próxima vamos a traer nosotros el café eh, bien, le, le, queridos vecinos y vecinas de Puente Alto síganos en nuestras redes sociales Romanina Diputada Roma roma Diputada eh, sigan nuestras redes para que sepan nuestros programas y mi lema es Vivir bien, vivir con dignidad, pero siempre cito a Paulo Freire, la cabeza está donde pisan los pies. Paulina. Despedirme de todos los vecinos y vecinas de Puente Alto que nos han escuchado, también que me sigan en nuestras redes, Paulina Bodanovic, mi nombre, candidata senadora por la región metropolitana, el Twitter, arroba Instagram, arroba bodanovic senadora, Facebook Paulina Hodanovic senadora. La verdad es que también agradecerla a Milenka Caballero y recordar la importancia del gobierno regional en las soluciones concretas de los problemas de los vecinos y vecinas y llamarlos también a apoyar